Búscalos en Facebook como Primero Café Luego Existe Visítalos Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenas y congestionadas tardes La ciudad está que arde Vamos a hacer un programa En especial Donde hablemos sobre tráfico Yo creo que vamos a invitar a Francisco De Ciudades Caminables Porque hemos observado Que últimamente La ciudad está completamente Llena de autos Pero lo, lo más triste de esto es que la gente que va conduciendo esos autos está alterada, ¿no? Bueno, Jung ya había planteado, el, el psicólogo Carl Gustav Jung, que las, la psique de las ciudades. Entonces, si tú quieres ver la psique de una ciudad, de las personas que lo habitan, tienes que mirar cómo está la ciudad, desde cómo está construida y cómo es que transita la gente por la ciudad. Uh -huh. Y luego entonces, como estamos metidos en un caos vehicular, ...y de estrés, pues la gente se estresa y explota... ...y eso genera violencia... Y puede llegar incluso... ...ha habido casos donde las gentes se matan... Sí. ...ahorita con, con, con el auge de los videos... Eh, ...se ha visto que en la ciudad... Eh, ...los tipos a, se bajan a media avenida... ...y se comienzan a leer a golpes de una manera irracional... ...yo te estaba comentando en, en días pasados... Que estaba viendo precisamente un video de, de este tema, pero en Estados Unidos. Uh -huh. Y la gente ya trae, eh, eh, ya sea un bate de, de béisbol, o un tubo, o un palo, uh -huh. en el que a la mínima provocación se bajan del vehículo a tronarle los carros, los vidrios, perdón, al, al otro carro. Eh, gracias, Ixba. Eh, se gritan, se agarran a golpes, el tráfico se detiene porque se están peleando en media calle. Entonces, es increíble esto. Se supone que deberías de ir circulando tranquilo por tu vehículo, teniendo esta parte de uno y uno, siendo amables. Y no, la gente se transforma. Así que... Haremos un programa exclusivamente de eso. Pero fíjate, afortunadamente en la ciudad también hay islas que se pueden generar para generar un espacio de remanso, como es el caso del festival Flores y Colores. De Ay, Más. sí, la verdad es que todos agradecemos que ya esté en puerta este festival, aunque también andamos algo alterados y estresados, ¿sí o no, Guillermo? poquito. <risa> <risa> Buenas tardes, Meche, profe, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Felices de que estés aquí nuevamente para darnos... Este aviso de que ya empezamos. Ya empezamos. Y de lo que decías, eh, bueno, eh, el tráfico y todo, las ciudades también están desquiciadas porque no sirven los semáforos, no están sincronizados. Ay, es cierto. Te Entonces, toca, avanzas una calle y se pone en alto. Otra calle se pone en alto. Dices, sí. de que estoy jugando. Y de lo que dices hace rato, en, eh, estamos afuera del Banamex de tránsito. Ah, ya. Y me toca, se mete una camioneta mal, por poco le pega un carro y la muchacha le grita, pues... Alguna Unas cosas al algunas cosas bonitas Algunas groserías Bien hechas Ah no Y o se baja el señor Y la señora Jóvenes A quererlas golpear Las otras más listas Subían nomás su vidrio Y así como que A ver qué me espero. Aquí está mi mano Pero Háblale. pues O sea ya no hay un respeto En absoluto O sea el señor se bajó Bravísimo claro. A pegarle a una muchacha O sea, si se hubiera tenido oportunidad, le hubiera pegado, ¿no? Y la señora a la otra, ¿no? Entonces, uh -huh. Y te voy a bajar y no sé cuántas cosas le gritaba y nosotros íbamos esperando de que, nomás que se animen a, a empezar. Para actuar. Para actuar, porque pues no, o sea... Sí hay mucha violencia, pero tenemos muchas personas que no nos gusta la violencia. Claro, y, si y que no es para tanto, o sea, que se te atraviesen. Yo entiendo que da mucho coraje porque puedes provocar un accidente eh, o que alguien te grite. Total, has oído sordos, ¿no? O sea, si alguien se atraviesa, pues a lo mejor llevamos más prisa que tú. Déjalo que pase, ¿no? O sea, creo que tendríamos que entrar como en un estado más tranquilo. A mí me dice Pedro de repente, porque ando mucho con Pedro, nuestro amigo taxista. Le mandamos un, un saludo. Un saludo a Pedro. Me dice, no te preocupes, Guillermo, está huellón no sabe manejar <risa> tú no es te enojes esto. dice, no te enojes es que sabes que el maestro y yo lo hemos platicado muchas veces mucha de la gente que anda en un carro cree que es como dices subirse y darle ajá nomás subirse y darle pero como que nunca pasaron por esta parte de aprenderse un reglamento instructivo reglamento señalización que entonces pues nada más se suben y creen que son mm -hmm. los dueños de la calle ¿no? educación vial exacto Entonces, pero digo, si es subirle, subirse y darle, pues que le den para la, la Feria de Flores y Colores. ¡Ay, por supuesto! Por eso estás aquí, Guillermo, porque con esa buena noticia de que ya tenemos la doceava edición. Decimosegunda edición, doceava, no, no. o doce mismo, No, ¡Ay, me asustas! No. Doceava edición sí. es una fracción. Ajá. Entonces, decimo no es lo segunda, correcto? Decimosegunda es correcto. Me, me corrigieron mis correctores. Ah, ah, sí, ah es, cierto, es cierto. Ya recordé. Estamos hablando de, de matemáticas o oh, de. Eh. Bueno, es ah. que en este programa las flores se prestan para todo. Sí. Entonces, desde las matemáticas hasta. El arte, la comida, Bueno, todas las artes mayores, menores y demás sí. entran ah. dentro de eso. Y pues <risa> yo estoy encantado porque ustedes son parte del festival. Se volvieron patrocinadores oficial de Amfibios Radio. Se sí, ya, ya trajimos oficial. a muchos... Muchos eh, compañeros del festival han venido con ustedes aquí a los micrófonos. Sí, ya, y están pendientes algunos otros. Vamos a ver si podemos hacer eh, pequeñas entrevistas para... para Que estén aquí con, con viva voz. Y estamos por compartir también ya en la página la lista de todos los que van a estar presentes, todos los expositores. Pero platícanos un poquito, adelántanos qué vamos a encontrar, por favor. Bueno, si mi cardiólogo me lo permite, nos vemos ahí. <risa> Oye, pero no, espérate, antes de que nos platiques de lo nuevo, ¿cómo nos fue en la edición anterior? Nos fue muy bien, fueron casi 7 mil personas que visitaron el evento. En cuatro días uh -huh. y eso que estábamos con un aforo muy bajo. Uh -huh. eh, no sé si recuerdas sí. que se tuvo que parar las filas de, de Si gente. nos permitían entrar, ¿qué? ¿200 personas algo 500. Así? Ah. 500 y el último día eh, Eleonora, amablemente, que es una de las directoras de, de, de Expo Guadalajara, no sé cómo lo hizo, movió algo con el ayuntamiento y nos dejó un aforo de 600. Uh -huh. Y aún así se paró cinco veces sí. la fila para... Para entrar, pero lo bonito es de que... platicamos el otro día, Diana, Luis y yo... De que tú le preguntabas a la gente... Ah, no, no te preocupes... No, estamos... O sea, no estaban... Estaban esperando, pero no tenían problemas... Como cuando haces fila para el banco... O haces fila para otras cosas... Es que estás este enojado... Sí, enojado... No, la gente estaba súper contenta... Estaba... Ah, no, no hay problema... Porque yo estuve... Eh, inclusive hicimos un, in, un en vivo uh -huh. Y diciéndole a las personas ¿Saben qué? Permítanos un ratito Ahorita avanza, ah sí, y la gente No, estamos súper bien, tranquilos sí. ¿Por qué? Porque sabían en lo que va no <ríe> ¿Sabes que Nosotros lo, lo mencionamos Y Beto se reía muchísimo Porque me decía, mi mente es, La gente está, que parece que se está Bronceando, está en el rayo del sol Tremendo, y todos felices Hasta platicando, ay es que yo vengo Porque me gustan tales plantas y ya compré Y no sé qué, y, y cuando me tocó a mí estar en puerta, efectivamente la gente entraba chorreando del sudor rojitos, rojitos, buscando agua para tomar, porque bien estado formados. Sí, eh, bueno para que sepan todo, aparte de todo esto tenemos sillas de ruedas para gente mayor o, sí. o alguien que necesite para ingresar y tiene un ingreso especial, pero en la edición pasada no hubo un solo pedido para sillas de ruedas. No las personas entraban despacito pero entraban Hay un señor que no se me va a olvidar que me tocó recibirlo vi cuando se bajó del carro con Todo el cuidado. Duró como cinco minutos para bajarse del coche y todo. Una persona ya muy mayor. Y le dije, le traigo una silla de ruedas. No. ¿Qué te no, pasa? Oye, bajar las escaleras duró 15 minutos en llegar. <risa> pero no quiso que le ayudáramos. Y eso fue... A mí se me hace fabuloso, ¿no? Eso. Claro, claro. Porque iba maravillado. O, o como aquella fotografía que alcanzamos a tomar. Este... Yo estaba en la salida. Y estaba con el, el señor de la empresa que... Que se contrata para contar el aforo. Ah, sí. Para todo. Y me dice, ¿ya, ¿ya viste a Guillermo? Y volteamos, y un señor mayor, eh, unos 60 a 70 años, uh -huh. con una plantota que llevaba, y luego venía su esposa, sus hijos, sus nietos. Y, y todos, todos Y tomamos unas fotos muy bonitas. Toda una familia, y uh -huh. cada quien llevaba sus plantas, ¿no? Ay, qué emoción. Es maravilloso eso. Oye, que por cierto, eh, dijimos, no sé si lo vayas a publicar en la página, pero en, en la última junta que tuvimos de la anterior. Eh, quedamos en que le íbamos a pedir a toda la gente que vaya a comprar que se lleven sus cajas, porque luego le, les pedían a, a los productores que les regalaran cajas de las que ellos tenían desocupadas, pero pues no todas se pueden regalar porque algunas son especiales para el tipo de plantas que ellos llevan y a veces eh, pues no se pueden poner en una bolsa, ¿no? Porque como pones, por ejemplo, tres, cuatro orquídeas en una bolsa, se quebran. Es pues algo así platicamos, ¿no? De, de decirles. Sí, también eh, eso es muy importante, pero hay otra cosa que se vio esa falta de, de cajas... Y hay varios compañeros que van a estar ofertando cajas y charolas especiales ah, para, para plantas. Entonces, este... Genial. Va a estar súper bien eh, eso. O oh, también algo maravilloso. A mí me encantó. ¿Te acuerdas que había gente con carritos negros? Sí, sí, sí. Eran los empleados de Expo Guadalajara. Uh -huh. Esos carritos no son para el público, entonces... Les estaban ayudando, sí. Eh, lo fabuloso de esto, no, de que los empleados dijeron... Ah, plantas fueron y vieron que no podían y fueron y pidieron un carrito. No, no nos los pueden rentar los carritos. Uh -huh. Pero... Yo creo que el 80% de la gente que trabaja en Expo Guadalajara entró al festival. Wow. Y un fácil un 50% o más de la gente que iba a otros eventos que estaban en el mismo momento uh -huh. fueron al festival. Sí, porque coincidimos con la de publicidad. Ajá. Sí. Sí. Creo y, que había había y... una de publicidad y no me acuerdo qué otra había. Sí, porque fueron dos. Beto uh -huh. había dicho que eran dos. Están pues los que... vecinos de aquí de la esquina con sus plotter y todo uh -huh. eso. Uh -huh. Ajá. Estaban ellos ahí y pues bueno, fue maravilloso. de Recibimos gente exclusivamente que venían al festival de Monterrey, de Guanajuato, de Michoacán. Compradores, no expositores. Ah, okay. de, Nayarit. de Nayarit ya tenemos, nos siguen como unas cinco personas que yo ubico que vienen a buscar mayoreo al festival. Es otra cosa muy importante que también puedes adquirir plantas de mayoreo. Pero vino gente de Zacatecas este, exclusivamente al festival. De San Luis Potosí, pero cuando me dijeron es que de Monterrey venimos ex exclusivamente, o sea, platicaron eso con Roberto Garay. Uh -huh. Dices, qué bonito, ¿no? Claro. Está llegando a más lugares. Y así como, como hay gente que viene a comprar, pues ahora vienen gente nueva a exponer. A exponer sí. y viene gente muy, muy interesante. Uh -huh. En este caso, bueno, yo siempre hablo de las orquídeas. A ja, ja, poco, viene, nunca lo habíamos notado, ¿verdad maestro? Viene Vivero La Joya de Puebla, que es un, una mega empresa, viene este, otra empresa nueva, por ejemplo Vivero Los Arrieros, que está apoyando muchísimo con las Nochebuenas. Ay, y están hermosas. Sí, eh, vamos a tener unas estructuras con puras Nochebuenas para que se tomen la foto. Ay, qué bonito. Pero también viene, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Colombia pidieron mandar un, que mandáramos una carta invitación uh -huh. porque vienen dos personas a buscar proveedores a, a México de plantas y de insumos de plantas. Y fue por medio del festival que se dieron... O sea, por medio de del, Vieron el festival y uh -huh. dijeron queremos, queremos ir y se enviaron esas cartas. Vienen dos personas de, de Colombia. ¡Wow! Entonces... Eh, Y no puedo decir todo de corrido que me va a acabar la información, no, no, no pero bueno, no, tranquilo. hay, hay más, más personas nuevas que están, porque algunos compañeros no pueden venir a todas las ediciones, entonces se van dejando lugares y se van acomodando. Pero pues viene el, el grupo Muy Viema, que uh -huh. es un grupo de señoras guirráricas de Bolaños. Artesanas Y vienen con sus productos Y aparte nos van a dar cursos que es muy Ay, Con eso yo estoy fascinante A mí me tocó Para esto del, del directorio eh, Me tocó tener contacto con, con la persona que los representa Y son tan amables Son muy, muy, muy amables Están completamente dispuestos Ellos expresaron El Lo contentos que están Por estar dentro del festival Y están emocionados Entonces eso es maravilloso Y pues bueno, es ustedes saben cómo me gusta la música mexicana Y en esta ocasión, en la inauguración es a las 12 del día uh -huh. Volvemos con el horario de 12 del día para inaugurar Del jueves Del jueves okay. Y va a amenizar un grupo, un mariachi tradicional, Wixrarica Que viene desde mm. Bolaños Ay, sí voy a estar <risa> El jueves no trabajo, ay voy a estar Oye, eh, pues aprovechando que te están mandando saludos Maestro, usted tiene que mandar saludos hasta dónde? Hasta Suecia, a Gotemburgo ¿A quién? A, a Diga, Valentina ¿a, quién? a Oscar y a Mariana. Ya tenemos corresponsales en Suecia. En Suecia. Sí, ya, ya sé. Entonces, este, uh -huh. espero que ya se te den mejor las plantas que acá. <risa> Oye, <risa> ¿Que ¿te, manda? Te, mueran? te no, manda ya se van a decir, morir de frío. Dice, saludos, Memo, qué famoso. Dice, aunque ya no te acuerdes de nosotros. ¿Quién? Pues dice Marianita. ¿Cómo que no me acuerdo de ti? Si <risa> ni siquiera me <risa> no, no dejaste que me despidiera de ustedes. Pero, bueno, Mariana. Qué mejor de.? bueno, la última vez que nos vimos, ¿en qué mejor momento no fue sí. tu boda, su boda de ustedes? Y pues llevó para andarme el cuello como diario, ¿verdad? Claro, presumiendo que había hecho el ramo. el ramo y qué más. Dos ramos y los botonier y los corsages. Eh, hermosísimos, que te ahí los tenemos. A ti, que cuando te abrazaron que vi que te quebraron la orquídea <risa> y yo así Si tú le decía, aplate, Guillermo, aplate. <risa> no, pero ¿sabes una cosa? Es cierto. De hecho, ah, mira que ya hay muchas orquídeas, dice Mariana. México tiene más. Que a ver <risa> <risa> ¡Qué envidioso! No, fíjate que lo que sí está pendiente ahí de, de Marianita es que te mande algunas fotos. Yo vi por ahí un par de fotos de donde sale el ramo tan hermoso que hiciste. Y wow, son unas fotos hermosas Que aquí lo importante no es tanto el ramo, digo, es una decoración para la novia Y, y demás, aquí lo importante es que se casaron No, y, y el que, cariño con el que se hizo, sí es importante, claro que y, sí Y que tu mamá está contenta porque se fueron casados Sí, la verdad ahí se cumplió Es un, detall, es un detallazo de... Mm. Ahí se cumplió un gusto De tu hija, de tu yerno y de tu nieta, o sea, de... Ah, sí, porque Valentina decía, es que hoy nos casamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, sigamos entonces, vamos a ir a hacer un corte más. Y pues como estamos hablando de, de Colombia, que, que, que vamos a tener invitados de Colombia, pues vamos a poner una cancioncita que es eh, referente a las caleñas. Le mandamos también saludos a Angelito hasta Puerto Vallarta y a Nati, un abrazo, que Nati Colom es colombiana. Indiana de Bogotá. Ajá, así que es toda nu nuestra representante. Y le vamos, vamos a escuchar la canción que se llama Las caleñas son como las flores. <risa> Cali. Tierra de lindas y hermosas mujeres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 Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura, ellas mueven las caderas como los cañaveras. Las caleñas son como las flores, las sencillas son como violetas, las bonitas son como gardenias, las hermosas son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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Las caleñas son como las flores. También las de aquí. La Yo sí. creo que todas las mujeres somos sí. como las flores. No, Si no nos cuidan, pues nos secamos. Sí. ¿no? <risa> ¿Por qué tan importantes las flores, Memo? ¿Por qué es tan importante traerle... En este tiempo de pandemia y en cualquier época de la vida, las flores a todos los seres humanos. Bueno, yo creo que es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, las flores. Sea de la especie que sea, del país que sea, es, una, es un recordatorio del, de que estamos vivos, de la belleza que tenemos ahí siempre y que, es, no, que está al alcance de nuestras manos de, o de nuestros ojos simplemente. ...y que muchas veces nos olvidamos... ...pero yo creo que es uno de los regalos más grandes... ...después de la vida... ...las flores... ...las flores aparte están... ...en todo tipo de... ...de acciones desde... ...las pinturas rupestres... ...aparecen plantas y demás... ...y hasta nuestros días... ...y abarcan todo ¿no? ...para empezar la belleza... ...la apreciación... ...pero también la alimentación... Sí. Medicina, la ...medicina... ...venenos... Este, Ahorita que dices, es que todas las mujeres somos como, como las flores Y luego se me vienen unas flores que dices eh, Bueno, sí, alguna puede parecer <risa> a, a esa flor, ¿verdad? Rara y exquisita Sí, hay que ¿No, no voy a decir una grosería <risa> Qué bonito No, pero es cierto, fíjate no había, no había caído yo a la cuenta esa parte O sea, tanto como hay vida, hay, hay salud en en no sé, tanto en comértelas como en olerlas, como las fragancias, todo esto, como hay venenos. Ah, claro. Es cierto, o sea, es el el como el encontrar el punto medio, ¿no? Disfrutarlas, saber para qué son, pero visualmente a veces vas en la calle hasta te regresa, ¿no? Ay, mira, deja, qué bonito. Te encuentras nuestros compañeros de de ciudades caminables. Sí eso es lo que hacen, ¿no? Andan por toda la ciudad recorriendo y, y ellos nos, nos dejan ahí una huella eh, fotografiada, ¿es lo correcto decir? Eh, de, de todas esas flores tan hermosas que se encuentran en, sobre todo en la época de primavera que es cuando todas florecen y, y es muy bonito porque son huellas que el próximo año, aunque ese árbol o esa planta de flores, no va a ser igual. Probablemente va a dar menos o más pequeñas, y, y, y la verdad es que son, es maravilloso ¿no? el, el apreciarlas. Así es, yo, bueno, recuerden que te, hay un programa de radio que se llama Flores y Colores de México, no se ha podido hacer últimamente, pero vamos a retomarlo ya. Y yo siempre les digo, recuerden, voltear a un lado donde vas caminando porque siempre vas a encontrar cosas hermosas. Sí. Y aún aquí en la ciudad, o sea, vas en las banquetas y demás, y es, es impresionante. Y otra cosa que dices de la primavera Siempre está como, ah, en la primavera las flores No nomás en la primavera no, la, no, Hay sé. diferentes flores Pero para México es tan importante La primavera como el otoño En floración Sí, porque por ejemplo ahorita que acabamos de pasar la época De muertos uh -huh. la, el, cempasúchil. el cempasúchil Precisamente empieza A florecer ¿que en, feb en octubre Desde septiembre Ya está el cempasúchil Sobre todo los silvestres eh, empiezan desde septiembre a florecer. Ah, okay. Pero sí, por ejemplo, para las orquídeas, una de las épocas más importantes es octubre en la floración. Ah, preciso, te estaba comentando fuera del octubre, aire. Octubre, noviembre. Ajá, sí. eh, las que mi mamá tiene en casa, ya una ya tiene sus tres eh, orquídeas ya muy bonitas ahí. Eh, y, y precisamente fue para el día de mi cumpleaños. Gracias, Isla. Cuando comenzó, entonces es octubre. Uh -huh. Sí, en, entonces es, es algo súper importante. Eh, porque otra cosa, no todo el año están. Todo el año están las abejas trabajando las, los apiarios, ¿no? Uh -huh. Pero cada estación tiene sus, sus, sus polinizadores exclusivos de cada planta, ¿no? Uh -huh. Entonces, no todos los polinizadores están al mismo tiempo. Como quien dice, trabajan. Y, y es algo sum, sumamente interesante. De, de Todo se relaciona tan perfecto en, en las plantas con los insectos y demás. Los humanos somos los que vamos sí. y, y, y... Le ponemos en la torre a todo. Y... Sí. Me estoy aguantando decir groserías. <risa> sí, sí. A, veces, y, a veces. Iba a decir joder, dinero". pero no lo voy a decir. Eh. No, no pasa nada. No, yo sé pero, que no, Pero caramba. mira, aún así, o sea, hay un grupo de personas que... Por ejemplo, los que vienen, todos los expositores que vienen al festival, ellos se encargan precisamente de hacer lo contrario, de ellos ayudan a que todo lo que se destruye, ellos lo vuelven a construir. Aprenden, han aprendido a cuidar las plantas. Obviamente, pues, tienen que vender, ¿no? no, Ni modo que se pongan a regalar. Sí, claro. Y es sumamente interesante porque la mayoría de los productores que vienen empezaron como coleccionistas. Exacto. Y al ver... Que, que no podían acceder a otra planta más, y dijeron, bueno, yo la voy, a, la voy a polinizar o la voy a dividir o, o por esqueje, lo que sea, y resulta que se ha vuelto una forma de vida para nosotros. Yo sí. antes de, de vendedor, yo era coleccionista, ¿no? Sí. Y ahorita, pues, por ahí ya tenemos frascos de algunos ejemplares de orquídeas o híbridos que se están haciendo. Y hay un proyecto en puerta buenísimo para, Ay, para quiere, Jalisco. ¿quer ¿Querrá decir que algún día seremos vendedores? <risa> sí, <te> <risa> muchos de los vendedores primero fueron coleccionistas y ahora ya son vendedores. Y algunos se dedican de lleno a eso, pero a muchos les ha funcionado como un extra sí. de ingresos para su hogar. Y es algo maravilloso de que, que sigan reproduciendo. sí. Lo, lo necesitamos no maestro mm. pero bueno hablemos del festival te acuerdas así más o menos eh, digo les vamos a, a decir a los que nos están escuchando a los compañeros expositores no se vayan a sentir si no mencionamos a todos pero eh, pues la intención es agradecer y, y decirle a la gente más o menos quién viene para para que sepan estén ahí eh, como un día me dijeron hoy Si quieres, mandarle saludos a tus hermanos, ¿no? Estaba en Radio Gallito. Ajá. En Radio Gallito. Gallito. En, en Gallito <risa> Granjero. Y me agarro como le tenía diciendo los, los <risa> nombres. los nombres. Y se queda Mariana en estrada dice Guillermo, digo, tú me dijiste, yo podía... No podía me nombrar, preguntaste nombre? cuántos tenía. Sí, ¿eh? ¿verdad? <risa> bueno, es Vivero La Huerta, Xochitlalli, y Icarani, Agavería, Vivero Cactus, Sususbley, Orquioxto, Arañita Ra Raquel, Rash Hoja Verde... Catrina Plants, Calatea, cactus y, y suculentas, GDL, Hospital de orquídeas, Mx, Lombricompost, GDL, Cerofilia, I Love Joyas, Nibiru, eh, Mubiema, Goodby, Goodbye Good de miel, Campechanas, Amo cacao, Campechanas Mayorga, Amo cacao, Plágora, Vivero Valdepeñas, Verde Vida, Vergelos Remedios, Orquídeas de Morelos, de Morelos, Plantae, Garden Center, La Flor Mazagua, Carnívoro Rangel. Orquídeas Nantli, Uma Solaris, Gensli, Cactáceas Suculentas, Vivero La Joya, Orquídeas Nantli, Vivero Los Robles, Vivero El Monte, Orquídeas Ajijic, Orquídeas Airis, Vivero Los Rob... Eh, Pinta tu planta, perdón, ese va a ser Paco, con, pintando libretas. Esperemos que ahora sí alcanzamos a tomar fotos. Uh, sí, Verde Plata, Vivero Nextiquil, Vivero Pedraza, Carnívoras GDL, GDL Carnívoro, ...Cactus Neutla... ...Eternum Garden... ...Kiaco Orquídeas... ...O sea yo... ...Orquídeas <risa> GDL... ...Casa del Bonsai México... ...Artesanía Seance, &C, ...Flora Natura... Macetero MX... ...Joyería con Orquídeas Naturales... ...Echeveriófilos... ...Impala MX... ...Vivero Basaldúa, ...Apapachos Verdes... ...Vivero San Antonio... ...African América... ...Ecbalan... Eh, ...Vivero Los Arrieros... ...Vivero Arcoiris... palastej ...Juana Cactus... Eh, ...Sustratos Israel... Ah, sí, que viene con. Sí, eh, Tayú. También está. Si me faltó alguno, díganme. Pero bueno, no, no se enojen. Ya saben que yo tengo un dislexia y luego volteo los GDLs para un lado y luego pa <risa> para el otro. <risa> A poco. <risa> Entonces, este. Pero son 68 espacios y, por supuesto, tenemos nuestros los invitados. Y nueve, 69. Los sí. Sí, que es. Eh, son cinco en esta ocasión. Órale. Y me encanta porque se están peleando ya. Más espacio a los pintores, pero ya no se pueden meter más uh -huh, compañeros. Uh -huh. eh, a lo mejor pronto haremos una, una exposición mixta de arte con plantas. ¡Ay, qué genial! Y de las cosas nuevas que vienen, pues bueno, viene Verde Plata, que para mí es un gusto porque es unas orquídeas maravillosas de plata a escala. ¡Wow! Eh, Adriana, vienen de la Ciudad de México. Eh, también viene. Invitado especial desde Venezuela presencial, Gerardo Castiglione, de Mérida, Venezuela. Viene a dar conferencias presenciales. Uh -huh. Primera ocasión que Guadalajara tiene un conferencista internacional eh, en vivo. ¿Algún en tema plantas. en especial? Orquídeas, por supuesto. Ah, <risas> ¡Qué tramposo. Pero también viene eh, el Subdirector Nacional de Especies Protegidas de Semarnat, Omar Rocha, uh -huh con algunos cursos de cultivo de orquídeas también. Ay, no, pero, bueno. bueno, está Katrina Plants con eh, con sarracenias, que son carnívoras, está Ichiro Kosanoy con eh, Huertos Urbanos, está de Morelos, viene Jorge Arturo Soriano. Ah, precisamente es el que estoy también leyendo. También de orquídeas. Sí, precisamente es el que estoy leyendo. No, pero también hay un curso con él para hacer... Dice, fertilizantes en casa para todo tipo de plantas Exacto, dice elaboración y uso de fertilizantes Para plantas de ornato Perfecto Sí, y luego están los cursos eh, de Mubiema Que es de Shakira Que es muy raro Y eso te está pasen muy interesante. Sus secretos de cómo, Ajá, de cómo hilar la Shakira para hacer las artesanías y ojos de Dios también con estambre. Fíjate que eso me parece muy interesante. Eh, los talleres tienen un costo, hay que explicarle a las personas. Los talleres tienen un, cox, un costo, pero la mayoría dice que ya te incluyen el material o te incluyen una planta y aparte el conocimiento. Desde el festival anterior nosotros hemos estado diciendo que eh, el, este, este equipo que se ha logrado hacer de todos los expositores son gente muy capacitada pero también nada egoísta en compartir sus conocimientos entonces de corazón ellos te, te dicen eh, ay aunque no me hayas comprado a mí la planta yo te puedo ayudar o mira ve con fulanito y él te puede decir eso es genial porque no hay egoísmo entre ellos al contrario hay una competencia muy muy sana no maestro Entonces, maestro, diga algo porque está tan callado. No, no, eh? Estoy ya ahilando mis preguntas. Ah, sí. cuidado. Es, es algo maravilloso porque yo le, me dice, pero ¿qué podemos encontrar en el festival? La pregunta en todas las entrevistas. Uh -huh. Digo, pues tanto de expositores, más de mil especies diferentes en un solo lugar y todo. Pero algo que casi nadie voltea a ver es todo ese conocimiento que se conjunta en cuatro días al que tú puedes acceder sí. por 20 pesos. Uh -huh. Cierto. Es como, cuando, yo siempre pongo de ejemplo a Roberto Garay. Roberto Garay no tiene clientes, tiene fans. ¿no? Ay, soy el número uno. <risa> él lo sabe. Y este, tú llegas con él y es una enciclopedia. Sí. O te vas con Miguel de, Cerofili, de Cerofilia. Sí, es con increíble. Con las cactáceas. Y es otra enciclopedia. Sí. Que te da el nombre, la ubicación, las características, modos de cultivo, otras otras. Está, luego, estamos buscando la manera en que Miguel nos da una entrevista. ¿Verdad, maestro? Sí. Que lo estamos planeando Ojalá, ojalá eso pueda Será fabuloso, pero luego te vas, por ejemplo, con los carnívoros uh -huh. eh, Que es Catrina Plans, eh, está Carnívoro Arrangel y está GDL Carnívoro Y los tres, o sea Algunos se especializan más En un, en un género Sí. Pero te dicen Todo, cómo cultivar, cómo regar eh, Qué especies hay y todo, ¿no? O te vas con los viveristas uh, ya grandes como La Huerta, Los Arrieros y, todo, y demás así. Y te dicen que la Nochebuena eh, es por esquejes, es siempre a tal época para que florezcan tal época, para todo, ¿no? Sí. Y te vas así de uno por uno, de uno por uno. Tiene y, algo en especial. Y todos tienen algo que decir y tú tienes que algo llevar. Algo aprender. Sí. Sí. Oye, ahorita que mencionaste a, a Carnívoras Rangel, eh, yo siempre los estoy siguiendo en, en Facebook. Eh, les gusta muchísimo publicar y, y compartirnos todo lo que están haciendo. Y tienen algo que le llaman cultivador agresivo. Es una. es como un letrerito que le pones a. a Para que la... no estés tocando las plantas. Exactamente. Y eso me encanta porque a todos nos da por llegar y. Ah, y sobre todo a las carnívoras, ¿no? Así como, ¡ay, qué bonita! Y no sabes el proceso que ya eh, Provocaste mm. Al momento de tocarla ¿no? Sí, porque tenemos mugre en, ah. en nuestros dedos y, sí. y estas bacterias O microbios que tenemos en nuestra piel No las procesan las carnívoras Y matas la La, la, la trampa sí. Sobre todo las venus atrapamoscas Y le pedí yo que me hiciera unos letreritos para las orquídeas. Ah. Son de, de veras y van, el pellizcote. Sí, claro. Yo sí he hecho que paguen plantas, ¿eh? Pues es que somos muy curiosos. Uh -huh. Y de repente no nos ponemos a pensar que son... Eh, Seres muy delicados, o sea, no, no podemos llegar y tocarlos como una caja, ¿no? Entonces... Sí, no, pues no es un pedazo de bistec para, para comer, ¿no? <risa> no, no. <risa> que, es, que sí se ve apetecible, pero hablando de Miguel, recordé algo cuando estuvimos en, en Mazatlán, que es como... es, es un... Una época de nuestra vida a los que fuimos que la borramos prácticamente fue traumático un mes de ventas que no hubo ventas y demás. Y yo me quedo allá 22 días prácticamente uh -huh. y dejan unos nopales que están llenos de espinas de esos aguatitos que se uh -huh. pegan horrible. Uh -huh. Y Miguel es muy correcto y todo y los pone hasta atrás para que la gente no se esté espinando. Cuando ellos se vienen a Guadalajara y me dejan a mí, yo los puse adelante. <risa> ¿Por qué? Porque la gente pellizcaba, tiro por viaje, las plantas, todo. Estábamos en la feria de la Canaco de Mazatlán. Y yo los puse hasta mero delante. Y un muchacho le dije, te vas a espinar. Ay, no pasa nada. Y le pasó la mano por ¡Eh! arriba y por abajo y todo. Y le dije, mañana te acordarás de mí. ¡Ay, qué horror! Entonces, yo, Me está doliendo. Yo, yo al contrario... Este, digo, bueno, si no entienden que no estén tocando las plantas, pues les voy a poner los nopales enfrente para que, <risa> Porque luego hay, hay niños y los papás no los cuidan, no los educan, no les dicen Y van sí. y por todas las mesas y van tocando una, dos, tres, cuatro Como si fueran contando las plantas, pero las van, le van poniendo los dedos Entonces, no, yo sí soy cultivador agresivo Es que, ¿sabes qué? O sea, es triste porque tú vas a un evento y vas a vender y resulta que te traes el 30% de tu planta quebrada porque pasó un niño que sus papás no le dijeron nada o adultos que no se midieron, ¿no? Entonces, eso no me parece O justo. personas que no cuidan a sus mascotas. Bueno, en Expo Guadalajara no, no está permitido entrar mascotas. Ah, qué bueno que mencionas eso porque en el anterior tuvimos ahí un, un pequeño desajuste con sí, eso. Sí, definitivamente... Por más que digan, ay, mira que... No, no, ni una mascota, ni una mascota. A mí me tocó una vez en, en el parque metropolitano que un cuidado... Trae un perro, pastor alemán, un, una persona, y se trepó a la mesa de gara y otra vez viene. Uy, y, y yo no. le dije, no, ahorita la vamos a cobrar la Toda venta del día. La, claro. Y Roberto dijo, no, fue un accidente. Y yo, no, no, fue no un accidente. No, o sea, el, Si traes una mascota, te haces responsable, ¿no? Yo claro. no estoy en contra de, de las mascotas, ni mucho menos, pero te haces responsable sí, claro. de, de tu animal. Y, pero acá en Expo Guadalajara, si no, no está permitida la entrada a mascotas, bueno, al menos que sean, este, no sé, tucanes, guacamayos, algo así bonito. Sí, sí. Okay. No se vayan a orinar, a orinar sobre las orquídeas, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, es que, ¿sabes que A nosotros, al ya maestro nos y a mí nos tocó. Ver Platícale. Ahí en el corredor, ahí por Avenida México. Un perro llegó y se orinó en la planta, entonces el expositor... Se, no sé, si yo me puse de puntas. Imagínate el dueño de la planta. El no, es, te mata la planta. ¿Signorm? Sí, claro. Sí, sí. Te mata la planta, entonces, pero bueno. Es parte de lo, de lo que tenemos en el festival. Sí. Aparte va a estar también con nosotros Diego Córdoba ahí amenizando las tardes... Ay, con qué su padre. buena música, cantautor. Eh, tendremos eh, la decoración de Nochebuenas. Tenemos dos Nochebuenas de regalo de parte de Flores y Colores de México... Aquí en tu programa, Meche. Ah, excelente. No, deberíamos haberlo dicho desde el principio para sí, que se vayan anotando. La no, plática no ya está tremenda. Es ah, que wow. ya tenemos muchos inviernos también, ¿no? <risa> Mira, vamos a hacer un corte porque Chuck ya nos está mirando feo. Vamos a hacer un corte y regresando les decimos esto del, del regalito. Muy Salud. bien. Hey, Disfruta tu ciudad.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 te encantarán. Ya estamos de vuelta. A ver, Muy bien. sigamos con eso del regalo. Me interesó. Bueno, están dos nochebuenas, buenas aquí de la mejor calidad. Y pues tú dime, o sea, cuánto se quieran anotar y dónde hay que entregarlas. Mira, yo creo que lo, lo más justo sería que vayan al festival a recogerlas. Creo que eso sería como lo mejor para que, ya que están ahí, pues de una vez se den una vueltecita para okay. que vean este mundo maravilloso. Yo estoy, ya, ya te las traje aquí, ya, ya son, ya tú te las llevas. Ok, perfecto. Las vendes en el camino, no Ay, sé. Ay, no, claro no, no, no, no. que no. Ah, bueno, pues mira, tenemos 15 minutos, mm. 15 minutos para que se anoten, nos manden un mensajito. Eh, y nos digan nada más que quieren participar. Uh -huh. Si nadie participa, pues ya tendremos Nochebuenas en la casa. No, y también los compañeros <risa> pueden participar, ¿eh? Ah, ah por señor. supuesto, claro. sí. Si los expositores están escuchando y alguien quiere participar, adelante. Levanten su manita y digan yo. Ya saben que Memo es muy espléndido. Sí, y pues bueno, un saludo también... Para todo mi rancho querido, San Antonio, Juana Caxler, sí. y sus Fíjate alrededores. Fíjate que yo ahí... Mis eh, hermanos, mis papás, a, mis sobrinos. Aparte de, de felicitar a tu hermana, que bueno, ya todos nos sabemos esta historia, que ella fue la que te, te incluyó en este mundo de las plantas. Eh, también felicito yo a tus papás. Y, y en general, el medio en el que tú te desarrollaste, en el medio que creciste, hizo que En te el dieras... medio campo. En <risa> <risa> el medio bucólico. Bueno, fue... Lo, lo que hizo que te dieras cuenta de ese talento que tú tienes, ese click que tú tienes para las plantas, porque todos los que te conocemos, cuando estás, eh, que sabemos que estás en, en medio de este mundo de las plantas, no te da hambre, no te duele nada, no te preocupa no nada, eh, eh, por eso lo digo, o sea, es… Estás dedicado al 100%, te encanta que los pequeños, los niños tengan eh, contacto directo con las plantas, que los adultos lo sepan, que tanto sea como que la persona se lleve a una orquídea, como que aprenda a tener un huerto en su casa. O sea, estás incluido en todo esto, ¿no? que ahí, ahí vienen las preguntas del maestro. No, antes de que se me olvide, <risa> un saludo muy especial para mi hermana Gemma, que es su cumpleaños. ¡Ay, mi muchas felicidades! Mi hermana Gemma, la más chiquita de la casa. ¿Cuántos cumple? Eh, 20... Ay, no me acuerdo. <risa> ah, pero sí es pequeña Sí, no llega a los 30 todavía Ah, pues muchas sí, felicidades es, Bueno, es Rebeca Sara, Rodrigo, lo sigo yo, Carlos, Florentina, Rosalía, Francisco, Servando, Cateri y Gema. ¡Ay, Dios Todo mío! Todo un equipo de fútbol. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí. <risa> Imagínate si hubieran sido puros niños, ¿no, hombre? Bueno. Eh, Dios nos libre. <risa> no, mira, a mí lo, lo importante que eh, siempre quería decir, y ahorita que estamos aquí lo voy a mencionar, el hecho de que eh, Guillermo ha logrado concitar a un grupo tan diverso de apasionados a las plantas y, y desde una iniciativa personal, privada, sí. ¿no? Eso habla de la pasión. Por cierto, ahorita, yo, ahorita me pongo yo a pensar, ahorita eh, se está transcurriendo en, en el Palacio Municipal la feria del libro eh, usado, entonces son, son eh, eventos que, que están impulsados por organismos del gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, en este caso es el municipal, pero el, el, el, lo que hace Guillermo desde, desde lo personal, ¿me explico? Sí. Desde, el, desde el emprendedor, porque aquí en, en Jalisco, bueno, yo he conocido muchas personas que hablan de, eh, de que no llevan proyectos a cabo porque el gobierno no los apoya. Dices, bueno... A lo no mejor hay que hace esperar, ¿no? Exactamente. Entonces, como esto ha crecido de tal manera de que ya, tiene un, ya te, está teniendo una imagen porque tan es así que, al, que el, el festival está en la expo porque la expo es una marca. Claro. Entonces, sí. eso es, es dar un paso más arriba y es como un ejemplo... Yo que te lo quiero decir, tú eres un ejemplo de lo que es ser un emprendedor y no estar esperando a que, ah, es que mire es que no me ayudan. No, tienes que hacerlo tú, porque si no no, no no se va a dar, ¿no? Hay que hacer que las cosas sucedan. Sí, sí, eh, sí es muy cierto todo eso, pero yo siempre he dicho que el festival eh, está hecho por todos. Ah, claro. Por todos. Y realmente sí recibo mucha ayuda de, eh, de los compañeros y muchos saben las broncas que me aviento y. Me, me apoyan de Las de hospitalizaciones bombas, que tienes los hospital Sí, todo eso, ¿no? Entonces, y, y también los clientes Hay muchos clientes sí. que, que están al pendiente eh, Guillermo, que ocupas? Lo que se te ofrezca y todo Y, y eso hace que uno no se raje uh -huh. Porque yo he estado a punto de Sí De, de tirar la toalla Yo el jueves pasado me dio una crisis Y me quedé encerrado todo el día En la casa No salí No salí, no salí, no salí Y era así de que, bueno, ni por cigarros Que soy un fumador empedernido Que está mal, ya lo uh -huh. vamos a llegar <ríe> Este Lo ¿no dijo no ante el público, sí. maestro, eh Está grabado Entonces, este, pero es todos, todos, todos Recibo apoyo siempre eh, Ya sea A ver, si me las palabras Bueno, económico, sí, este, moral Moral eh, En especie En especie, o sea, de verdad de verdad que, por ejemplo, yo he estado hablando mucho del Vivero de los Arreros, pero es, me dijeron, Guillermo, ¿cuántas Nochebuenas necesitas para que decores? Yo tengo un pino y lo ponemos, dije, pues yo tengo las estructuras. Ya la hicimos. Y la, y, claro, cuántas y todo, y, y son nuevos, están muy emocionados con el, con el festival, son productores. Este y van a ayudarme con esto. Pero por ejemplo yo voy con, con cualquier otro vivero o por ejemplo voy con joyería con orquídeas naturales con, con ah, Amparo. Saludos Amparo. Amparo, este necesito este collar, me lo voy a llevar para regalar. Ah sí llévatelo. Y tiro por viaje a para otro collar, ¿no? O voy con cualquier con cualquiera de los de los compañeros lombricompos. A ver eh, Diana o Luis necesito algo para regalar en la radio. Ah sí. Eh, bueno. Más bien ya lo regalé, te agarré <risa> <risa> Tres litros de lexiviado te, te, te aviso que tú regalaste Ahora los, los de estos Los regalos eh, Y así, se me olvidan nombres, pero por ejemplo uy, no me, Se me va el nombre uh, uh, Un compañero Que van a participar, ya me llevó Tres cajas de plantas para regalar Que en esta ocasión no va a haber tómbola como otra vez Ah, eso te iba Creo a preguntar que fue una, uh, no, oh, ¿Cómo se puede decir? Paramos el tráfico y esta vez no Sí va a haber regalos, pero entras, metes la mano, la tómbola y si te sale premio, en ese momento lo agarras y te lo llevas. ¡Ah, Nada genial! De, a ver, qué hay que hablar. Tengo regalos que nadie fue a recoger todavía. ¿En serio? Que me los quiero quedar todavía, pero no. Ajá. Yo o sea, tengo regalos en, en la tienda. Tengo dos orquídeas, tengo una aloe que regaló Roberto Garay. Mm, tengo unos cactus. Y no fue, algunos sí fueron a por sus regalos. Y esos plantas los vamos a poner otra vez a regalar. Claro, es que ya es mucho tiempo estarlos esperando, ¿no? Digo, sí. por algo no no fueron. Y entonces, este, ahí todavía están los boletos con los datos todo que se les habló y todo y, y, uh -huh. y no fueron. Y en esa ocasión no, va a ser más sencillo y al momento. Entonces ya si te ganaste algo, ya te lo ganaste y ya feliz. Es tuyo y que te vaya bien. Exactamente. Ay, qué genial. Fíjate que eso es, es parte de lo que hablamos, el maestro y yo, es cierto. O sea, se ve ese compañerismo. Para muchos de los productores fue como dar un brinco. El maestro decía, no, es que la cosa ahora es en serio. O sea, ya no somos un grupo de amigos, ya... Bueno, seguimos siendo un grupo de amigos, pero no es así como, ah, hay que ponernos aquí a ver cuánto vendemos. No, ya es. ¿Esto es en serio? Como, como dice Beto, o sea, la Expo es una marca. Obviamente tienen muchos requerimientos, eh, solicitan muchas cosas, pero es que esto es lo que ha logrado darles ese nombre, ¿no? Sí. Entonces ellos están felices porque en, en, la, en las juntas que hemos tenido con ellos, fascinados ellos de, de que regreses y otra vez, ¿y cuándo ponemos fecha? ¿y cuándo es el siguiente? espera ¿no? No, ya me ¿no? están pidiendo todo el calendario del año que viene. ¡Madre! Entonces, pero... Bueno, bueno, yo, yo encantado de, de la vida y agradecidísimo con todos ustedes, con Expo Guadalajara por, por la confianza, la confianza y el apoyo de, así me dijo Roberto, tan sencillo Guillermo, Roberto y este Manuel, uh -huh. somos parte de tu equipo, o sea, ya no es Expo Guadalajara Flores y Colores, no. Somos parte ya de tu equipo. ¿Qué necesitas? Háblame. Yo a Roberto ahí le marqué tres, cuatro veces. Oye, Roberto, esto. Oye, Roberto, esto. Inmediatamente, sí, Guillermo, que. A ver, sí, sigue. la verdad es que solucionan inmediatamente. Pero bueno, es que, repito, es parte de lo que a ellos les ha dado este nombre y, y demuestran que, que pueden eh, manejar expos tan diversas, uh -huh. ¿no? O sea, como la fil que es solo nombres, la ferretera, digo solo libros, perdón, la ferretera que es solo... Ferretería. Ferretería. <risa> <risa> flores y colores que es solo flores. O sea, tienen muy diverso esto y el público está ahí pendiente. ¿Sabes otra cosa que a mí me encanta? Que ahora el maestro me ha dicho oye, es que por donde quiera me llegan los anuncios de flores y colores, las, las notificaciones todos los expositores ahora han estado más involucrados en estar compartiendo toda la, la publicidad que es referente al evento entonces ya ya se siente esa emoción también por parte de ellos no así es y por ejemplo de Shayak, que es de, de veracruz mandó me dice hoy me voy en avión te puedo mandar mis orquídeas para que lleguen ahí el martes o miércoles, ah sí, no, llegaron el viernes el sábado, el sábado, sí entonces así de que, bueno, ya están cuando menos, esas plantas ya de un vendedor ya están en la tienda sí, desempacamos para que no se maltrataran más, y todo, y ya está ¿no? y ¿cuántos vienen de orquídeas? de orquídeas está orquídeas ajiji eh, itzae está orquídeas de morelos está balastech, está iris sanjon yu Está Sayak. Ajá. Eh, GDL Orquídeas, Kiaco Orquídeas y La Joya. Fíjate nada Diez. más. Oye, así rapidísimo, porque yo no sé por qué hoy los minutos están yendo tan rápido. En, en la edición anterior, el maestro se quedó encantado con unas orquídeas que medían como un metro y medio. Eran mocaras y ascosendas. ¡Qué cosa tan hermosa! No, y no les. Bueno. Yo siempre voy a andar peleando con las orquídeas <risas> Es que no has visto las mexicanas que están floreciendo ahorita Que son las laelias, que es nuestro género exclusivo de México Es una uh -huh. maravilla No, pero esos son Esas plantas vienen de Morelos uh -huh. Son plantas asiáticas, son bandasias Y es maravilloso porque te pueden estar floreciendo tres, cuatro veces por año wow. Y el clima de Guadalajara es viable para cultivarlas Y crecen, y parte de lo hermoso son sus raíces, si te dices Ay, cuenta. Ay, sí, claro que sí. Es que volteas hacia arriba, pero también ves las raíces, es qué maravilla. Y nos explicaban que así tienen que estar, se riegan con atomizador todo o el tiempo. O con manguera o baldazo de agua. Y felices las orquídeas. Wow, maestro, hay que sacar los ahorros. <risa> sí. Eh. Ya no vamos a hacer corte musical porque tenemos muy poco, muy poco tiempo. Creo que te decía, no, ya no hay que poner música. No, no, ya no, <risa> tenemos que platicar más. Otra pregunta, profe. A ver, maestro. Eh, en es, en es, es la esa edición, pero eh, ¿cuántas son por año? O sea, ¿cuánto tiempo tiene el festival? Bueno, nos hemos ido adaptando a los tiempos y demás. Se empezó una, Y luego dos en el año y luego un, en una ocasión fueron tres y se está tratando de que sean cuatro al año en Guadalajara, uh -huh. pero ya tenemos visto. Eh, estoy nervioso me pongo. <risa> <risa> de una vez. Dilo, Mira, estoy sudando. Uh -huh. suéltalo, suéltalo. Mérida, Yucatán, la Ciudad de México, sí. San Luis Potosí, Monterrey, eh, León, por supuesto. El año pasado se canceló la de León de uh -huh. Pascua, eh, pero estamos viendo que haya una, una, un festival por mes. Uh -huh. Llegar a un festival por mes, en un futuro Pero mínimo un festival cada dos meses eh, Contando a los de Guadalajara Itinerantes pues, ¿no? Itinerantes, sí, ajá. porque nos están pidiendo de varias partes de, de México Estamos viendo eh, cómo podernos mover, porque no todos viajan ajá, No todos se animan a viajar, pero los que se animan a viajar dicen ¡Va! Cuando Chile dijo, eh, eh, la región de Atacama dijeron, queremos el festival acá, que no sé qué, yo hice algunas llamadas y todo. Y el primero que dijo, sí voy, o casi al mismo tiempo fue Xerofilia, Cerofilia, Bley, yo por supuesto, uh -huh. Enrique Navarro, de uh -huh. Orquídeas GDL. Fueron como 6, 7 que dijeron, vamos, si conseguimos los, los trámites de exportación para ir a Chile, nos vamos. Wow. Yo no sé si por vender o por pasearse, pero <risa> bueno, pero para. las dos, o sea, pues, pueden sí. ser, no estamos peleados. Porque el año que viene repite el Festival Virtual de Ajá, Atacama, de, Chile. Eh, de flores y colores de México con la región de Atacama y posiblemente lo transmitamos desde allá. Nos vamos, maestro. Sí, sí serán no? este, plantas del desierto, ¿no? Pues sí, nos enfocaríamos más a, a lo que es eh, la región de Atacama, que es... Tiene una riqueza impresionante en cactáceas. También, igual que México, depredado por otros países. Pero también tienen más cosas. Uh -huh. Más plantas que a veces no las vemos. Eh, arbustos, árboles, no sé. Entonces, estamos viendo cicadasias también. ¡Ay, qué impresionante! Entonces, estamos viendo a ver si, si nos vamos para allá y todo. Pero sí repite el festival, por supuesto, de la mano con Víctor Muita Fritis de Tierra Culta, México y Tierra Culta, Chile. Eh, estamos ya planeando eso Que un saludo para Víctor Y felicitaciones porque se ganó la beca De cultura, algo así No mm. me sé muy bien el, el término que tienen La beca nacional mm -hmm. wow, En ¡Guau! Ah, ¡Felicidades! Sí, felicidades para, para él Y pues ahí andamos a marchas forzadas por, por todos lados, yo te digo Que me andaba ya el cardiólogo No <risa> sé <risa> qué y ya estamos todavía no empiezas, Planeando estamos. el otro <risa> Oye, pues ya nos quedan dos minutitos Días, horarios, costo 20 pesos la entrada, del 18 al 21 de noviembre, de 9 de la mañana a 8 de la noche en Expo Guadalajara, en el foro Expo de Expo Guadalajara. Mariano Otero y Las Rosas. Que diría el maestro, es donde antes se hacían los conciertos. Sí, sí, en el Cucurucho. <risa> en el cucur... <risa> ya fue, así Se le... siguen haciendo los conciertos. ¿eh? Sí. Sí, pero antes eran gratuitos y realmente masivos. Sí y ahora ya no son ya no todos son gratuitos y bueno los de la FIL sí pero hay otros sí, que ya no son gratuitos me tocó, me tocó ver a Tania Libertad sí. hermosísima mujer no es que traían unas cosas impresionantes pero bueno las cosas van cambiando sí. pues Gente, por favor, de verdad, tomen en cuenta este gran evento, vayan, gástense ahí algunos pesos, vale la pena. Eh, como mencionábamos al principio, vamos a, a adquirir, más allá de una planta, un conocimiento y una buena relación con el, con el expositor. ¿Por qué? Porque si tú estás aquí en Guadalajara y le compraste a alguien de aquí de Guadalajara, puedes seguirlo visitando, puedes seguir comprando... No hay necesidad de que el fin de semana te lleves todas las plantas y, y gastes todos tus ahorros, sino que poco a poco puedes irte haciendo un coleccionista, puedes aprender y estos mismos productores que están en tu ciudad, pues te pueden ayudar, ¿no? Mm. Eh, Roberto de verdad es que él, visítenlo, búsquenlo, no, no traigo yo a la mano el número de su stand, pero él trae unas cosas maravillosas. Eh, Roberto, así como tú bien dijiste, somos sus fans, no somos sus clientes. Sí, es como también Ekbalan, eh, sí. eh, que empezaron como coleccionistas. Tony Mendoza que tiene toda una vida Juana Cactus, Juana Cactus empezó como coleccionista también, y, y su primer festival fue el anterior y estaban todos nerviosos, sí. Plágora tiene esa Plágora que no, no produce, son macetas coleccionables exacto, no produce plantas pero sí produce macetas ponerlas? impresionantes donde ponerlas, y son ¿no? coleccionables y ya no sí. va a volver a sacar las ediciones pasadas y ¿eh? según sé yo que para este nuevo festival trae nuevas Los diseños, nuevas. es que todos realmente se me olvida de repente mencionar, pero Por ejemplo, Tony Mendoza también. Eh, Tony está igual de loco que yo. Se emociona con las rifas y todo. Y ahí va, más plantas. Y ándale, Guillermo, ya se te acabaron. Y más plantas. Y, sí. sí. Y un saludo también a Citlali, que siempre nos escuche y siempre queridísima. Que ya tiene su domingo apartado con todos sus ahorros. Me Muy dijo bien, por ahí. Espero que sí sea. Y no me, no me eches esos ojos, ¿eh, Citlali? Sí. Pues, maestro, desgraciadamente el tiempo ya se nos termina. ¿Quién se lleva las la chubones? ¡Ay! Sí es cierto. Eh... Bueno, aquí nos podemos aventar cinco minutos más. Ajá, no, pero... Bueno, eh, nuestros corresponsales de, de Suecia... Eh, se despiden ya porque dicen que ya se van a dormir, que ya tienen algo de sueño. Buenas noches. Que quedó grabado, que vas a dejar el cigarro. <risa> y que ellos también quieren participar en la rifa de la Nochebuena, que se la puedes enviar. Aunque sea, por, aunque sea por imagen, se las enviamos. <risa> okay. Con todo el cariño. Ok, perfecto. Pues le vamos a, a dar a las dos primeras personas que fueron los que nos mandaron mensaje que querían para, para participar, y es Itzel y Omar. Yo me comunico con ellos, tengo aquí registrado su, su número Yo me pongo de acuerdo con ellos, pero si la entrega, les decimos de una vez Va a ser directamente allá en el festival Y que lleven mucho dinero para gastar sí. Por favor, si no nos muestran su cartera, no les podemos entregar la noche buena. Así es <risa> Gente, nos vemos allá del 18 al 21 De verdad es un gran evento, no se lo pierdan Necesitamos tener este vínculo con la naturaleza Y Flores y Colores de México lo logran Gracias. Nos escuchamos el próximo martes, Gracias. maestro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.